Entonces, eh, eh, el tema de corrección de hora fue el que surgió inicialmente de la, de la mayoría de personas, tanto de mercado natural, cuando digo mercado natural son personas que conocen a Cecilia o me conocen a mí, e inicialmente la convocatoria se hizo, fue ese mercado natural entonces eh, de ahí surgió la necesidad del tema de corrección de hora, sin embargo a raíz de la experiencia de Cecilia en, en sus procesos de aprendiz, de educación, perdón, y enseñanza de en la astrología A ella se dio cuenta porque a ella le llegaban muchas personas que venían de procesos de aprendizaje de astrología y asumían que estaban listas o, o capacitadas para iniciar un proceso de corrección de oro. Cuando digo se asume es realmente porque es que uno aquí, parámetros de, de medida o de efectividad de, de, del, del desarrollo de la interpretación astrológica están dados es en base pues a, a la experiencia de uno y a los resultados que tenga con sus... Eh, clientes o usuarios de, de, de, las, de las lecturas que uno haga entonces realmente no hay como, como una medida formal de que tanto eh, se está capacitado para asumir un proceso y Cecilia me explicaba que, que en sus procesos de, de enseñanza ya veía mucho eso, personas que venían por ejemplo de procesos formales de astrología eh, o que habían tomado clases con, con, con, pro, con personajes con maestros y un buen tiempo pero veía ciertos vacíos, pero basado en el sistema que ella manejaba. No, no significaba que, que el tiempo o, o, o el conocimiento que adquirieron de otras fuentes no fuera válido, sino que para, para el enfoque que ella necesitaba de corrección de hora exist, existían vacíos. Entonces que ella ella sugirió que, que ese proceso de corrección de hora sí se debía hacer, pero para eso era necesario... tener unas bases muy fuertes en cuanto al conocimiento y marco teórico de la astrología se refería, y en especial pues el enfoque que, que ella le da. Entonces de ahí nació eh, la idea que en su momento de pronto a muchas personas no les gustó de iniciar de ceros el proceso de, de aprendizaje. Eh, sin embargo, pues eh, hoy, dos años después, la experiencia ha sido muy satisfactoria Y yo creo que independientemente del conocimiento que se hubiera tenido o no del, del, del, del marco teórico de la astrología, muchas de las personas que iniciamos desde ceros ese ese, ese proceso veníamos ya con, con un conocimiento previo, con una formación previa. Eh, yo diría que un 80% de las personas que iniciamos ese proceso en el 2008 veníamos ya con conocimientos previos. Posteriormente se fueron uniendo personas que tenían también manejos de otros enfoques, de otras escuelas. Eh, otra cosa muy satisfactoria, tanto para Cecilia como para mí, fue personas eh, que no tenían ningún conocimiento en astrología y empezaron a asumir el proceso eh, adquiriendo, por ejemplo, las grabaciones y, y uno veía que realmente lo virtual sí estaba cumpliendo ese, ese valor, o ese propósito que nos habíamos puesto de, de, de aprender, de transmitir la información. Eh, eso, fue, eso ha sido muy satisfactorio, la verdad, porque también al comienzo había cierta, cierta expectativa a, a, a que lo virtual pudiera de alguna forma, eh, reemplaz, no reemplazar, pero sí dar un soporte adicional a una enseñanza presencial. Eh, yo, una de las grandes limitantes que yo veía, por ejemplo, era eso, que la interacción es súper importante para identificar perfiles, ¿no? Entonces ver cómo se expresa un mercurio en Capricornio, un mercurio en Sagitario o un ascendente Escorpio, eso uno lo ve muy claro en clase, ¿no? Con, con sus compañeros de trabajo y uno aprende de la misma in, eh, interacción con sus compañeros. Entonces, a mi modo de ver, ese era como un limitante que tenía lo virtual, pero ya más adelante con el desarrollo de de, de los cursos y las conferencias pues nos dimos cuenta que que no que son dos espacios diferentes con dos propuestas diferentes, tanto uno como el otro son necesarios, el presencial y el virtual, eh, uno aporta eh, ciertas fortalezas, el otro eh, aporta ciertas fortalezas en otras áreas, entonces es una herramienta complementaria a los procesos de aprendizaje. Entonces, eh, pues sin más preámbulos, este es como, como un pequeño resumen. Ah, bueno, ¿y qué viene ahora? Entonces después de, de este gran marco teórico que hemos venido desarrollando bajo el enfoque de Sicilia, y con Diego hemos hecho, pero ya más temas especializados, pues ya, ya sentimos que es el momento de, de asumir corrección de hora. Inicialmente habíamos planteado la opción de desarrollar un poco más práctica, pero, pero al evaluar el contenido y el alcance de lo que es corrección de hora, corrección de hora es un espacio que es solo práctica, es poner en práctica todo lo que hemos de, desarrollado en estos dos años, es hacer el ejercicio de, de, de constatar, de verificar, eh, usar mucho el software, pero, pero el software, eh, si uno no tiene un conocimiento sólido de la teoría, pues es, es nulo, y ustedes se dan cuenta, el software, una persona que no sepa astrología y que lo empiece a usar, no, no le va, no va a dar mayor provecho a la herramienta. Entonces, es eso, es una herramienta, y para usar esa herramienta tenemos que tener un, un marco sólido eh, fuerte, Eh, y más que fuerte yo diría sustentado, ¿no? que, que tenga sustentación y tener el suficiente juicio para eh, cuestionar, que eso es súper importante en, en estos procesos, yo la verdad, eh, ustedes se han dado cuenta en las clases tanto con Cecilia como con Diego, yo, yo hago preguntas que, que no es por, por, por cuestionar el conocimiento sino es como por validar la información y hoy en día tengo muchas, muchas preguntas eh, a realizar en, en ese sentido. Entonces, lo que viene aquí en adelante, desde la próxima semana, iniciamos ya taller práctico. Realmente va a ser lo mismo que ustedes vieron hace ocho días y que van a ver hoy. Es un ejercicio en el cual directamente eh, en el escritorio mío o en el escritorio de Cecilia vamos a desarrollar un, un caso específico de corrección de hora. Y si se han dado cuenta... Se arranca desde lo más básico que es la personalidad del sol. Es constatar si realmente ese sol, esa esencia, es ajustada a lo que estamos viendo eh, de nuestro consultante o de nuestro asesor. Esto aquí no es adivinar, esto aquí no es, no es eh, tener una bola de cristal, sino es Un diálogo constante con, con nuestro consultor. Eventualmente vamos a traer una persona que no sepa nada de astrología, que es la única referencia que tenga, como en la mayoría de casos que se nos presentan, es, mi mamá me dijo que yo nací tal día, más o menos a esta hora, y arrancar y hacer ese ejercicio y, y constatar con, con la persona ahí en tiempo real, eh, sus sucesos, sus experiencias, sus expectativas, vamos a aprender a oír cómo se expresa, eventualmente, ese va a ser una limitante, no vamos a tener eh, eh, un registro visual de la persona, que eso ayudaría mucho para el ascendente, pero ese es un reto que, que pronto vamos a... y al cual nos tendremos eh, abocados a superar, que, que haciendo esa, esa obvia restricción tenemos que llegar a, a una hora acertada y ajustada. Entonces es un ejercicio en el cual vamos a hacer mucha, mucha práctica. Bueno, después de esta corta introducción que se nos fueron casi... 18, 19 minutos ya vamos a entrar en materia pero antes pues saludemos a nuestra querida Cecilia y que nos aportes algo Ceci, que no sé qué, qué, qué quieras reflexionar, qué nos quieras aportar antes de entrar ya a trabajar con, con un esquema el día de hoy.